Segundo libro de Crónicas, capítulo treinta y dos, versículo primero. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib en rey de los asirios e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues e z e q u í a s la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para c e g a r las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y c e g a r o n todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿Por qué han de alliar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, Edificó e z e q u í a s todos los muros caídos, e hizo alzar las torres, y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de e z e q u í a s rey de Judá. Después de esto, s e n a q u e r i b rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a e z e q u í a s rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así ha dicho s e n a q u e r i b rey de los asirios: ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe e z e q u í a s Para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es e z e q u í a s el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe e z e q u í a s ni os persuada de ese modo, ni lo creáis. Que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo e z e q u í a s Además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel y hablaba contra él diciendo, Como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a sus pueblos de mis manos, tampoco el dios de e z e q u í a s librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. m á s el rey e z e q u í a s y el profeta Isaías, hijo de a m o t oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequiel, Y a los moradores de Jerusalén de las manos de s e n a q u e r i b rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a e z e q u í a s rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo e z e q u í a l se enfermó de muerte y oró a Jehová, Quien le respondió y le dio una señal. Mas e z e q u í a s no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero e z e q u í a s después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de e z e q u í a s Y tuvo e z e q u í a s riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y Y atos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este e z e q u í a s cubrió los manantiales de Gión, h la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado e z e q u í a s en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, Que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de e z e q u í a s y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió e z e q u í a s con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda j e r u s a l é n Y reinó en su lugar Manasés su hijo.